Nos dice a nosotros en privado una cosa,、eh, después en público hace otra. Y a enterarse de la opinión del presidente del gobierno español sobre Colombia. Señor presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, un placer estar aquí en Colombia con ustedes. Fíjese que si uno echa la vista atrás durante estos últimos 10, 15 años、eh, de política internacional, pocas, pocas noticias buenas ha habido. Y el acuerdo de paz、eh, en Colombia、eh, hace 5 años、eh, representó un, un hito en la política internacional. Recuerden suscribirse en YouTube a Julio Sánchez Cristo Oficial.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 エース、ユーロでレッツ、メイコー、イ nglaterra、イスパ No te pierdas Global Hits con Armando Plata. Escúchalo y coleccionalo. Al aire Montoya y la música con el sello W. En W Rap. d En W Rap. No more forgotten. As they grow restless, longing for some solitary company. I know that I must do what's right. s u r e as Kilimanjaro rises like a l y m p u s above the serenade, I seek to cure what's deep inside. Frightened of this thing that I've become. Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Después de mis preguntas, llegamos con la música. Yo soy Montoya. DJ Freddy Laverde está en la consola y después de oír a. África de Toto, pues estamos muy felices, muy contentos de decirles que vamos a tener hoy dos horas distintas en cuanto a música. La primera hora me voy a dedicar a poner anglo, solo anglo, música de los ochenta, de la década de los noventa y algo por ahí actual. Pero desde ya quiero invitarlos a participar de la elección de esas canciones, de lo que ustedes quieran oír en esta mañana de domingo en medio del puente. Mañana es lunes festivo para los que están trabajando y se quedaron como nosotros porque alguien tiene que hacer la tarea. Alguien tiene que hacer el trabajo sucio, pero habrá otros que se habrán ido a pasear al centro del país que tiene una cantidad de actividad de fiestas en Ibagué, en el departamento del Tolima, a los oyentes en Neiva, a los oyentes、eh, de todo ese departamento bellísimo del Huila también, en donde nos sintonizan, a los oyentes del resto del país, que ya empiecen a levantar la mano y a programar canciones. Entonces, en esta primera hora, música anglo, 80s, 90s. Y del 2000 para acá. Y en la segunda hora, desde ya quiero que me manden sus mejores títulos de rock en español o música en español, lo que ustedes quieran. Después de Toto, esta tanda trae canciones de Madonna, trae Alphaville y trae algo de Bon Jovi. Esto se llama Born to be my baby. Es W Radio. Aire en la W Montoya. Más piel. Más W. De Matona, antes Alpha v i l l e desde Alemania con Big in Japan y antes Born to be my baby de Bon Jovi. Es la música de W Radio ustedes en Twitter mandándome títulos y buena energía, saludos y más. Desde arroba monto 40 los leo con el numeral Back to the music o numeral música W. Usted simplemente se mete a Twitter a su cuenta y me escribe un mensajito y aquí amablemente entre Freddy y yo escogemos la música en Instagram. Ah, que quiere Instagram también. Se le tiene el Instagram, arroba m o n t o c u arroba e n t a a r W Radio Co. O si quiere, ah bueno, en TikTok también. Ahí hay unos videos, hay publicaciones y más. Coménteme algo ahí. Póngame algo. Voy a estar pendiente. Ahorita les pongo un TikTok para que podamos empezar a seguirnos. Arroba m o n t o cuarenta en TikTok, si quieren también por ahí nos podemos hablar. Es domingo, en la mañana todavía,、eh, en esta hora tenemos todavía tiempo, algunos minutos para música anglo, algo de los 80, de los 90, música de, del 2000 para acá, nueva, todo s lo revolvemos y hacemos una lista para que podamos disfrutarla juntos. We built this city de Starship, en camino Elton Johnny, Dualipa y Men at Work. We b u i l d this city. Thank you. a Fire that c o m e in on a heavy trail head full of zombie. s I met a strange lady, she made me nervous. She took me in and gave me breakfast. She said, Do you come from a land down under? A w o m e n go and men bundle. Can't you hear that thunder? i m bread from a man in Brussels. He w a Six s foot four, and full of muscle. Give me a v e g e m i t e sandwich a n d he said, I come from Al-Allah n d Aquí estamos, es W Radio Colombia, pasando música. Ustedes allí del otro lado disfrutándola. Sube el volumen, que esto que empieza a sonar se llama Love Shack de The B-52s. En camino, algo de Ed Sheeran, algo así como, como para dar escalofríos. Es W Radio Colombia, es la música de domingo, aquí en todo el país, lleno, repleto de buenas canciones. If you see And Underneath the stars llama Winger de la década de los 90, una gran canción. Para los que me están preguntando por ella, a estos oyentes. Eh, siempre son una canción y siempre Montoya, o en Instagram en monto40 o en Twitter monto40 y me preguntan Montoya, ¿cómo se llama esa canción que está sonando? Escriban ahí mismo porque a veces me dicen, ¿cómo se llama esta canción que estaba sonando y ya había pasado hace rato? Entonces, pues ni modo. Y esa memoria tampoco es que la tenga funcionando muy bien.、Eh, bueno, es domingo, igual estamos trabajando y muchos de ustedes andan paseando, haciendo planes, ejercicio.、Eh, Miles Away de Winger es la canción que acaba de sonar y antes la. De Ed Sheeran, que les había dicho que íbamos a pasarles. Vamos、sí. llegando casi al final de esta hora. Les dije que hoy la primera hora, anglo, clásicos y nuevas. Y en la segunda hora, uff, tenemos una programación. Freddy, tenemos una gran programación llena de clásicos y de música nueva también, solo en español. Hoy he querido hacer este. Es un Frankenstein, un turno、eh, ahí como medio.、Eh, enredado distinto, una hora en anglo y una hora en español. Vamos llegando al final de esta primera hora y por eso vamos a hacerlo con Prince. Esto se llama Kiss. Yeah. I wanna be You don't have to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 Cáez、y Silibardo los invitamos cordialmente para que disfruten en la W el domingo de n u e 9 a 10 de la noche con tangos de siempre, nostalgia y recuerdos acá en la W. Un asesinato en una mansión.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 KARLA WRadio.com カラー・ブルーニー。 Esta semana en el canal de YouTube, Julio Sánchez Cristo Oficial, los invitamos a recordar a n i k i Lauda, leyenda de la Fórmula 1. No hay amistad entre ningún atleta top, e n esquí n m o e n s o r porque. アイグリッド・タンクー。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 El aire Montoya y la música con el sello W. En W Rap, En W、Rap.